Hola. Me llamo Marte. My name is Marte. Me llamo Marte. Sí. Mi nombre es como el nombre del planeta Marte. My name is. Mi nombre es como el nombre del planeta Marte. Pero yo no soy un marciano. But I'm not an alien. Pero yo no soy un marciano. Yo soy de los from the United States. Yo soy de los Estados Unidos, pero vivo en el espacio. I live vivo en el espacio. Mis papás compraron una nave espacial. My parents bought. Mis papás compraron una nave espacial con todos sus ahorros hace 5 años. 5 years ago. Hace 5 años y decidieron mudarse. They decided to move. Y decidieron mudarse al espacio conmigo. Yo no tengo hermanos. I don't have siblings. Yo no tengo hermanos, pero tengo algunas mascotas. But I do have some pets. Pero tengo algunas mascotas. Voy a contarte. I'm going to tell you. Voy a contarte. 1. Bruno es mi perro. Bruno es my dog. Bruno es mi perro, su pelo es castaño, es brown, es castaño y tiene una cola graciosa. And he has, y tiene una cola graciosa. 2 María es mi gata, María es mi cat. María es mi gata Es una gata muy seria She's a very quiet cat Una gata muy seria y solitaria 3 Mancha es mi iguana Mancha es my lizard Mancha es mi iguana Es una iguana muy verde Very green. Muy verde. Y honestamente, honestly, honestamente, nunca hace nada. Y 4 Chelo. Chelo no es exactamente mi mascota. Chelo is not exactly my pet. Chelo no es exactamente mi mascota, es un marciano, he is an alien, es un marciano. Solo mi familia y yo sabemos, only my family and I know, solo mi familia y yo sabemos esto porque no queremos tener problemas con nadie. Because we don't want to have problems with anybody. Porque no queremos tener problemas con nadie. Pero les contaré un poco más. I will tell you a bit more. Les contaré un poco más la próxima vez. Next time. La próxima vez. Nos vemos. See you. Nos vemos.